un beso prolongado que te da mi corazón. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Esto es Sudaca Itinerante, el programa que va recorriendo los barrios de la ciudad de Buenos Aires, que va visitando el conurbano, el programa que va conociendo distintas organizaciones sociales, comunitarias, experiencias políticas, culturales, Hoy transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, ya le vamos a contar dónde estamos, pero esto es sudaca itinerante. Somos sudaca, somos sudaca. Sudaca. Bien, y arrancamos el programa de hoy como hacemos siempre, lo primero es lo primero y vamos a saludar. A, aquí a mi derecha tengo al señor Víctor Andrés Correa, Correa. Boina. Boina tipo golf, ¿no? Dile usted, hoy se puso la negrita, boina tipo golf ahí. Onda onda Cali, ¿cómo anda? ¿Cómo va? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en otro Sudaca Itinerante. Ahí está, tenemos hoy una operación técnica de Sudaca Itinerante, Paula Sotelo, como todos los programas, cuando se porta bien, pues a veces se porta mal y no viene, sí. como todos los programas, ahí está Paulita Sotelo y hoy con el equipo medio dismado le mandamos ahí un abrazo muy grande al señor Leandro Pafundi que está del otro lado del charco. Las vacaciones se hicieron mella en el equipo de Sudaca Itinerante. Exactamente. Y el señor Humberto Leunati que se fue a recorrer este los países hermanos limítrofes con la, con la República Argentina, ¿no? Sí, sí. sí. Ahí. Y le mandamos también un abrazo muy grande a nuestro productor fantasma, el señor César Baldoni. El Así, quinto stone Ahí está. Nuestro quinto stone Esto es Sudaca Itinerante y ya arrancamos saludando a todas las radios amigas. Bien, y como les decíamos recién, vamos a arrancar saludando a todas las radios, amigos. Señor Víctor Andrés Correa, quienes nos transmiten los sábados de 11 a 13 horas? Ellos son Radiográfica, en Barracas, en la ciudad de Buenos Aires. En Moreno, FM Moreno. Eh, también agradecemos a la gente de Cuartel Quinto, ¿sí? FM La Posta, ellos también nos transmiten en vivo. En Montevideo, sí, hay donde anda Pafundi, eh, FM del Carmen, en Montevideo, eh, en, la, en la capital de la República Oriental del Uruguay, y a la gente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, estamos hablando de la gente de Farco, el agradecimiento por las transmisiones de Sudaca. Ahí está, a todas las radios les mandamos un abrazo muy grande y saludamos a todas las radios que retransmiten todas las semanas Sudaca Itinerante, que son son muchas. Son muchas. En bajo Flores FM 88 FM eh, bajo Flores En Quilmes FM compartiendo En La Plata Radio Estación Sur En Ciudad Oculta La Milagrosa En Doxud Radio Tranquila En Córdoba Ciudad Radio Revés En Córdoba también pero en monte maíz Radio Urbana En Chipoleti Río Negro FM Mural Y la gente de Radio Justicialista Todos ellos Música también le mandamos un saludo muy grande a los amigos de la asamblea de juan me justo y corrientes que si no estamos saliendo hoy al aire ya seguramente el sábado próximo vamos a estar saliendo están armando una radio vía web este ahí desde hace un tiempo así que a ellos también le mandamos un abrazo muy grande ahí está por supuesto bien indudablemente el tema de la semana fue el la ciudad de Buenos Aires, antes, como siempre, me hace ahí el gesto de... No te olvides, Mariano, no te olvides de saludar a la gente que nos ayuda a hacer ciudad vaca itinerante... Así que ahí, esta suerte de, de auspicios itinerantes... Que son la Biblioteca Nacional... ATE la Asociación de Trabajadores del Estado y CTERA la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. A todos esos le agradecemos enormemente que nos permiten hacer este este programa semana tras semana y como les decíamos, indudablemente la ciudad de Buenos Aires ha sido el tema de la semana. El tema, sí, yo pensaba vos decías tema y me acordé ahora no Bombardé en Buenos Aires <risa> Era otro de los temas Que eh, en la producción Estamos diciendo bueno ¿qué, Con qué temas eh, la Adornamos el programa de hoy Referente justamente a, a lo que ha pasado Tras las elecciones del domingo pasado Exactamente Difícil poder analizar todo Nosotros hemos ahí escrito algunas cosas Vía Facebook que no le dijimos a la gente Porque estamos para decirle que las vías de comunicación Hoy pueden ser vía Facebook Buscan Radio Sudaca Vía Twitter, ahí también pone Radio Sudaca Y si alguno quiere mandar algún mensajito de texto Vía telefónica lo puede hacer al 156-744-3334 Les repito, 156-744-3334 Estas son las vías de comunicación Y les decíamos que Cuando en la semana escribimos algo ahí en el Facebook, bueno, mucha gente estuvo participando, tratando de analizar un poco qué ha pasado en la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que no hay una única lectura, hay muchas lecturas. Encontrar la síntesis de todas esas muchas lecturas o complementar todas esas muchas lecturas acerca de lo que pasó en la Ciudad de Buenos Aires... No estaría fácil, pero bueno, vamos a tratar de intentarlo. En el programa va a estar Rubén Dri, va a haber una comunera por el Frente para la Victoria que integra la Cámpora, va a haber un comunero de Proyecto Sur. Va a estar también Pitufo Salvatierra, este, un referente de lo que son los movimientos sociales. o Sí, los movimientos sociales, más en, en asentamientos o en villas, en Ciudad Oculta. Eh, tratando de analizar un poco qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires que Macri ganó con tanta diferencia de voto ¿no? que me parece que es como el dato central Sí, la pensaba en, en la diferencia y en la cantidad de votos que sacó el candidato oficialista en la ciudad de buenos aires eh, tras bueno tras cuatro años de, de gestión del gobierno de macri eh, es, es como Ah, para por lo menos para para nosotros de eh, cómo desentrañar eso es bastante in, in, bastante impensado o sea yo pensaba eh, que podía eh, de hecho pensaba que iba a ganar eh, eh, macri en esta primera vuelta realmente se me hizo como un número exagerado de votos que tuvo Eh, Macri en la Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, eh, evidentemente, eh, y esp esperemos que escuchando a todas estas personas, escuchando un montón de personas, leyendo un montón de, de, de escritos que se hicieron por ahí en la semana eh, para tratar de desentrañar, ¿no? ¿Qué pasó? es lógico igual también que con el partido, ¿no? Ya ha jugado eh uno sabe como ahí las conclusiones como más fácil, ¿no? O sea, que en la previa no no se vislumbraba tanto. Pero bueno, lo cierto es que va a haber una segunda vuelta, por lo tanto, hacer una buena lectura de qué pasó puede ayudar a que, bueno, veamos el panorama de otra manera para la segunda vuelta. Es probable. Yo creo que hay muchas cosas para desentrañar. Ya en minutos vamos a empezar a escuchar la, la primera columna, que es la de Rubén Trí. En principio, obviamente, que me parece que el, la cantidad de votos que saco Macri es más que una luz de atención, eh, no solo para el kirchnerismo. Para toda la gente que se supone, se denomina, que quiere una ciudad progresista, plural, diversa, que integre a todos. Eso que si algunos denominan progresismo izquierda campo popular uh -huh. Póngale el mote que quiera me parece que es este un fuerte más que un llamado de atención la cantidad de votos de Macri no es solamente a una fuerza política me parece que ese es punto número uno Porque apareció eso fuerte no que se castigó supuestamente al frente para la victoria sí sí yo creo que, que no digo eh, no, no no digo me parece que la, la elección de pino solarra fue muy baja mucho más baja de lo que pensaban en un distrito donde la izquierda tradicional si se quiere lo que se denomina la izquierda tradicional a veces ha tenido más o menos buenas elecciones no llegó al 1% o sea no es muy poco es muy poco o sea no estamos hablando de nada no tuvieron los votos ni siquiera casi de, de una facultad de, de la universidad de buenos aires a ver digo, en dimensiones Entonces me parece que es como un llamado de atención fuerte para todo. Me parece que hay que hay que ver qué es lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, me parece que ha cambiado algo en los últimos años que todavía las fuerzas no lo logran entender o no lo logramos ver. Me parece que hay otras concepciones también de ciudad. Me parece que, que hay que bancársela, este discutir, pero bancársela, me parece que que hay otras concepciones. ¿Sí? Bueno, hoy como como mucha lectura, se vamos a ir analizando el voto el que vota Macri pero también la vota Cristina de que si vota a una fuerza política va a otra bueno digo ya lo vamos a ver digo no creo que sean todos fachos en la ciudad creo que hay una buena porción de, de gente de derecha este de derecha consciente o inconscientemente que avala por acción o por omisión hechos muy muy complejos en la ciudad de Buenos Aires y bueno este el gran el gran debate será cómo Enfrentar eso, ¿no? Y, y la y el gran objetivo es cómo poder conquistar, no le digo todo, pero un poco los corazones y las mentes de alguna gente que hoy, por diversas razones, vota a Macri, y vamos a decirlo de manera burda, no son malas personas. Yo le iba a preguntar, ya que estaba metiéndose en ese terreno, digo, ¿vamos hablar de Fito Páez? Vamos a hablar de Fito Páez, obviamente tenemos ahí música, vamos a escuchar a Fito Páez aparte. Cómo, cómo lo castigaron a Fito. Ah, ahí está, vamos a arrancar el análisis del día de hoy, indudablemente la Ciudad de Buenos Aires va a ser un tema central del programa del Sudaca del día de hoy, pero con la idea de analizar no las elecciones particularmente en la Ciudad de Buenos Aires, sino qué es lo que pasa en la Sociedad de Buenos Aires. Porque nosotros nuestro programa se escucha mucho fuera de la Ciudad de Buenos Aires. Andamos mucho por el conurbano. De hecho, hoy estamos en el conurbano. Andamos dando vuelta por diferentes lugares y queremos compartir esos análisis con los oyentes. Y no queremos reproducir lo que siempre criticamos de los medios masivos que quieren imponer este la agenda de Buenos Aires. Así que vamos a escuchar el análisis de uno de nuestros columnistas, Juan. Rubén Drí, abriendo el debate aquí en Sudaca Itinerante. La pesadilla neoliberal está presente. El resultado de las elecciones del 10 de julio nos hizo despertar del sueño que muchos teníamos sobre la superación de los efectos más negativos que había producido la noche neoliberal de la nefasta década menemista. De golpe y por raso nos encontramos con la realidad de una Buenos Aires que no solo no está bueno sino que nos mostró su peor rostro, que no es un simple fantasma, sino una realidad fantasmal. A partir del 2003, hemos comenzado la tarea de superar la década neoliberal, pero mucho del trabajo realizado ha puesto en evidencia que, al menos en la ciudad de Buenos Aires, la transformación tuvo que ver más con la superficie que con el fondo. Es ese fondo neoliberal que, el que se mostró tal cual es en estas elecciones, de modo que no se trata sólo de revertir los números de las elecciones, sino de atacar ese fondo sin lo cual no habrá cura posible. El neoliberalismo que se impuso en la década del 90 del siglo pasado no sólo destruyó la economía del país, creó la pobreza y desocupación de millones de compatriotas, llevó la deuda a cifras siderales y malvendió los ren las rentables empresas estatales, sino que también dañó al sujeto hasta las entrañas, instalándose allí como un cáncer difícil de estirpar. El sujeto conformado por el neoliberalismo se encuentra profundamente descentrado, desestructurado, esquizofrénico. Efectivamente, el sujeto es el movimiento de ponerse a sí mismo, de crearse a sí mismo. Un crearse que es al mismo tiempo crear, movimiento siempre en acto. Pero todo movimiento tiene una meta, apunta un objetivo, va más allá. Por otra parte, la tarea de crearse es compartida con otros, es un co-crearse que solo puede realizarse en el entramado intersubjetivo del mutuo reconocimiento. Este co de los sujetos se desarrolla en el ámbito ético que constituye el hábitat del sujeto humano. Si ese ámbito ético se destruye, es el sujeto el que se destruye. El neoliberalismo ha proclamado que el sujeto debe velar por sí y solo por sí. Es el egoísmo en su máxima expresión. Tanto que, dice Hayek, uno de los máximos intelectuales de la doctrina, la expresión justicia social no tiene sentido referida a una sociedad de hombres libres. Los que nos preocupamos por la solidaridad estamos todavía bajo las influencias de la solidaridad tribal propia de las hordas primitivas que no conocen las maravillas de una actividad competitiva sometida a reglas y en la que el resultado depende de la mayor habilidad, fuerza o suerte. Para quienes piensan de esa manera, si la economía es floreciente y uno puede darse todos los gustos, debe dejar de lado toda preocupación por cambiar o mejorar algo. No hay que pensar en el futuro, todo está en el presente. Si todo anda bien, nada hay que tocar. El jefe de gobierno está procesado como perteneciente a una asociación ilícita por haber montado el espionaje contra sus opositores y otros, ¿y eso a quién le importa? Que la escuela pública se viene abajo. ¿A quién le importa si nuestros hijos van a la floreciente escuela privada? Que los hospitales carecen de insumos y los médicos de sueldos dignos. Eso, ¿a quién le interesa si tenemos medicina privada? Shoppings abarrotados de mercaderías que llaman al consumo. Canales de televisión que invitan a la diversión fácil. La frivolidad como modo de vida. Un jefe de gobierno que se presenta como el rico que no necesita trabajar para gobernar, que transforma la actividad política en una actividad apolítica de la diversión, que veta leyes aprobadas por el Parlamento y no sabe por qué lo hizo. ¿No es todo esto la repetición de lo que sufrimos en el 90? Por suerte, Buenos Aires no es el país, ni toda Buenos Aires es la muestra de la concepción neoliberal, egoísta y frívola. Desde el país profundo, desde los movimientos sociales, desde la juventud que ha vuelto a enamorarse de la política como instrumento de transformación, desde la confluencia de la generación de los 60, 70 y las nuevas generaciones, es posible ganar la batalla cultural que significa romper con el egoísmo que se manifestó en estas elecciones. Tarea ardua y no de corta duración, pero necesaria y posible. Bien, ahí pasaba la columna de Rubén Drí hablando, analizando qué pasó en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, abrimos de alguna manera el debate, vamos a seguir escuchando muchos audios. Hoy tenemos al respecto la idea, y lo volvemos a repetir para todos nuestros amigos de, de radios que no son de la Ciudad de Buenos Aires, la idea es analizar un poco por qué avanza la derecha o por qué tiene tanta cantidad de votos de una manera tan contundente en la Ciudad de Buenos Aires tratando de analizar qué significa eso para la ciudad y también qué significó el neoliberalismo en nuestro país. Digo, para que quede claro con nuestros amigos de otros lugares que lo que queremos compartir es ese análisis y no estar encerrados solamente en unas elecciones que, bien o mal, no dejan de ser unas elecciones municipales, ¿no? Es así. Sí, así es. Eh, me acordaba eso que decía el presidente de Eh, actual presidente uruguayo sí que no, le habla, no se juega la vida en una elección está claro eh, por lo tanto bueno una elección es eso no una elección pero deja no como alguna algunas apostillas para tomar para tener en cuenta si ¿sí? a, a la hora de encarar una, una elección porque eh, se define en algún punto el rumbo estratégico que uno quiere dar Exactamente, así es. Nosotros estamos escuchando de fondo Fito Páez, ya lo vamos a seguir escuchando, si hay pobres corazones, y le decimos si se quieren comunicar con nosotros, nos quieren mandar mensajes, opiniones, comentarios lo pueden hacer al Facebook de Radio Sudaca lo pueden hacer vía Twitter a Radio Sudaca lo pueden hacer como hicieron unos amigos recién al 15 6 7 4 4 3 3 3 4, 15 6 7 4 4 3 3 3 4 recién se comunicaron mini ahí de, de la asamblea y nos cuenta que ya están retransmitiendo en la asamblea de Juan B. Justo y Corrientes, están retransmitiendo su hogar itinerante lo que se llama Radio Asamblea, le damos un fuerte abrazo y nos quedamos un rato con un poco de Fito Paez y Ciudad de Pobres Corazones. Y ahí queda sonando Fito Paez, aquí en este Sudacay itinerante. Nosotros vamos a seguir este analizando un poco la ciudad de Buenos Aires, el, el voto, digo, de, de por qué se lo vota, qué es lo que pasa, por qué avanza tanto el neoliberalismo. Y un debate que se dio mucho en estos días con Fito Paez, más allá de la utilización de la palabra asco o no la utilización de la palabra asco, que a esta altura es un detalle y es obviamente una gran campaña mediática para instalar una segunda vuelta desde un lugar, desde un supuesto lugar solamente de odio. Me parece que un dato interesante es ¿se puede decir que uno no está de acuerdo con el que vota a otra fuerza política? ¿Y se puede dar las razones? ¿Y se puede decir que para una fuerza política o para una persona o para una organización es muy grave que masivamente se vote a una fuerza política como la de Macri? Digo, me parece que eso es el trasfondo de lo que hay. Vamos a poner... La olla, digamos, vamos a dar vuelta a la, la taba, como quien dice. Hay mucha gente que cree que el gobierno de Cristina es terriblemente malo para el país. Uh -huh. No vamos a discutir si tienen razones o no. Y lo expresan, y lo dicen. Y creen que los que votan a Cristina Fernández de Kirchner cometen un gravísimo error y que están apoyando uno de los peores gobiernos de la historia de, de nuestro país. Y tienen todo el derecho del mundo a decirlo. Y entonces me pregunto, en la excusa de Fito Paez, no se puede decir que el que apoya un gobierno de derecha, declaradamente derecha como es el gobierno de Macri, uno cree o mucha gente cree que están equivocados o que el pensamiento de ellos es un pensamiento egoísta o que apoya la xenofobia o que apoya el racismo. Me parece que por ahí viene parte ¿no? del, del trasfondo de algunas discusiones. Sí, es, es interesante, aparte pensaba también eh, casualmente el domingo yendo a, a trabajar, en mi caso, el domingo de las elecciones, escuchaba en el, en el colectivo un fiscal general de Macri ¿sí? que le decía al colectivero, acá en la ciudad de Buenos Aires dice que, que decía que ganaba Macri ampliamente, que iba a ganar Macri ampliamente. O sea, acá en la ciudad de Buenos Aires dice la gente es inteligente, dice. Acá son, son, son estudiosos la mayoría de, de los habitantes de acá, no como en la provincia, dice que votan cualquier cosa, que se creen cualquier cosa. Y, y digo, hay un pensamiento, ¿no?, como con esa, como con esa lógica eh, también en, en algunas otras eh, ciudades importantes del país, que eh, ven como el, el interior o los suburbios de eso de esa ciudad eh, como que votan eh, por digamos por prebendas ¿no? que se dejan se dejan engañar sí por, lo, por los políticos en este caso por el oficialismo nacional y existe algo de eso que, que sí. digo no es muy distinto al, al medasco de, de fitopal exactamente. Así es. Nosotros vamos a escuchar ahora, antes de la tanda, eh, Alejandro Salvatierra, Pitufo Salvatierra, vive en Ciudad Oculta, la gente lo conoció fundamentalmente cuando fue la toma del Indoamericano, es un referente social de toda esa zona de Lugano y analiza las elecciones en Ciudad de Buenos Aires. Nosotros analizamos la victoria de, del PRO, de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, de una perspectiva de que tiene distintos perfiles y distintos matices. Eh, primeramente, no podemos dar cuenta de que el poder concentrado de los medios eh, en la Ciudad de Buenos Aires ejerce eh, un importante y, y, y mucho, un, mucho más importante influencia de la que nosotros pensábamos, inclusive. Eh, me parece que Eh, ha sido muy beneficiado Mauricio Macri con el hecho de que muchos medios taparan cuestiones eh, claves de su gestión y de los últimos días cuestiones legales que tuvieron muchos de los ministros que lo acompañan. Pero aparte de esa situación creemos que en la ciudad de Buenos Aires particularmente se concentra una gran masa de de, la, de, la, de la, una, una parte de la sociedad Eh, que tiene ese pensamiento reaccionario y que se identifica claramente con el discurso de mauricio macri que es un discurso xenófobo es un discurso que va eh, atenta en contra de los intereses populares claramente me parece que hay parte de la sociedad y lo tenemos que aceptar así que piensa igual que mauricio macri por lo tanto por lo cual eh, tiene un, un núcleo muy duro de votante que se que en el norte de la Ciudad de Buenos Aires. Y después, por como, tercera, como tercer perfil o otra matiz que nosotros encontramos, es eh, la confusión cultural que existe en muchos de, de, de nuestros vecinos que también pertenecen, no a la clase social eh, alta o media alta, sino que más bien media y casi media baja y baja. Creo que hay una gran confusión cultural una gran eh, hay un gran vacío y cortocircuito me parece como y, y, y haciendo la autocrítica como militante en la traducción del discurso nacional y popular al vecino común me parece que hay muchos temas a los cuales eh, no tuvimos nosotros la capacidad de traducírselo y poder darle una visión clara de lo que significa que mauricio macri siga gobernando esta ciudad y lo que significa un gobierno nacional y popular vale son los intereses que defienden cada uno de estos de estos puntos de vista y de estas ideas y de estos intereses que se van cruzando eh, me parece que en la elección del domingo a todos nos sorprendió a todos nos, nos golpeó duro nadie nadie esperaba que Mauricio Macri superara el 40% de los votos yo creía que el, el, yo creía que iba a estar entre el 40 y el 42% más o no Ahí pasaba parte del análisis de Alejandro Salvatierra, el pitufo, lo conoce la gente, referente de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros nos pasamos un poquito de la primera media hora, vamos a los compromisos institucionales de cada uno de los programas y en un ratito nomás continuamos con este sudac itinerante que hoy va a tratar el tema de la salud desde un hospital del Conurbano. Mi gente sueña sueños sencillos. Un ranchito allá en el barrio bien cerquita del vecino El almacén de la esquina pa' comprar 500 gramos si no alcanza para un kilo Mi gente sueña sueño sencillo Los gurises en la escuela aprendiendo de lo lindo Divirtiéndose en la plaza mientras los viejos mantean en la tarde del domingo Pero hay gente que somos no... la en la forma que Tony habló no encontré hipocresía y el sol ya escribe la CIA, yo me la paso por las pelotas hasta en mi barrio el se nota y pasan para todos los días y la violencia se pone fría y te espera sentado Somos Sudaca. Agua, te deseo agua, te te Bien, continuamos aquí en Sudaca Itinerante, la segunda parte de Sudaca Itinerante. Eh, nosotros antes de presentar a nuestro invitado eh, Vamos a leer ahí un comentario que nos llega al Facebook Ahí mandan de aparte de la bronca, la indignación y el dolor Siento que en mi ciudad no crece ideológicamente Pero también sé que fue un voto contra Cristina Habrá que seguir trabajando para que no se, se siga multiplicando Es fundamental Betina Astro ahí puso en el Facebook Vamos a seguir ahí reproduciendo algunas de las opiniones Pero nos vamos a meter en uno de los temas que hace rato teníamos ganas de tratar Bueno Ciudad que tiene que está transmitiendo hoy desde el Hospital Eva Perón en el Partido General San Martín en la Provincia de Buenos Aires. Señor Víctor Andrés Correa, estamos acá con un personaje que, ahora le vamos a decir el nombre, que hacía mucho que teníamos ganas de hablar, lo conocimos hace un tiempo, cuando fuimos a, a visitar unas promotoras de salud. En José León Suárez, así es, estamos hablando uno de los directores y director asociado al hospital... ...es el señor doctor Ricardo Smith, ¿qué tal? Hola, ¿cómo le va? Un gusto tenerlos acá, a Sudaca Itinerante... ...apostamos a Fula ¿eh? <risa> y... Bueno, Ricardo, un poco la, la idea del programa de hoy... ...que hace ya rato nosotros teníamos ganas, ganas de, de venir acá... ...y lo habíamos dicho ya el año pasado... ...tiene que ver con, nada, por lo menos tirar algunos comentarios... ...o saber de algunas cosas que generalmente eh, no son temas de, de los medios de comunicación y que tiene que ver sobre cómo se trabaja en un hospital del conurbano, eh, qué pasa con los medicamentos. Sabemos también, o sea, nosotros a vos te conocimos por un trabajo que a nosotros nos llamó mucho la atención, que es un trabajo de prevención de la salud, eh, que ustedes trabajan con las promotoras. Bueno, todas esas temáticas un poco queríamos ver si hoy, vamos a ver si, si podemos abarcar, Este, algunas de estas cuestiones, pero un poco, te daré uno que nos cuentes cortito y al pie, que es este hospital Eva Perón que por lo que vimos eh, tenemos acá, nosotros estamos en la dirección, ¿no? Estamos muy coquetos hoy porque nosotros acostumbramos el programa en la casa y en las plazas, bueno, hoy estamos muy coqueto en la dirección y estuvimos viendo fotos de históricas de diferentes lugares. Te daré bueno que nos cuentes un poquito de eso, ¿no? ¿Qué es este hospital Eva Perón aquí en San Martín? Bueno, este hospital en principio se inauguró allá por abril del 52 y eh, bueno épocas que en el país se vivía lo que lo que se dice llamar este estado de bienestar no es cierto donde se apostó muchísimo a la salud de, de la comunidad como este hospital hay otros dos en, en la provincia de buenos aires en laús y en eh, avellaneda son trillizos entre otras tantas obras que se hicieron en esa época Eh, no solo durante la gestión de Carrillo, sino durante la gestión de otros ministros de, de, de, de esa este, época, no donde la presencia de, Hugo de Eva Perón fue muy fuerte en esto, porque Eva Perón incluso entabló un debate con Carrillo, un gran sanitarista, este, él para estos hospitales había diseñado salas eh, de 20 camas, Eh, y Eva perón este debatió muchísimo con él y en principio hicieron sala de seis camas o sea Eva que perón eh, él desde lo sanitario este le daba una cierta funcionalidad y Eva perón este apuntaba al tema de la dignidad de la gente entonces ella hablaba de sanatorios para todos y realmente este hospital este, tenía la calidad de un sanatorio de primerísimo nivel allá por los 50 no donde, por ejemplo, este, en las dos columnas del hospital había comedores para los pacientes que se iban rehabilitando para que comieran todos juntos. O sea, esto tiene un poco relación con lo que es comunidad organizada y con lo que es eh, las redes sociales y la reinserción de la gente que se recupera en la sociedad. Al haber pleno empleo, todos tenían que estar con capacidad de producir y de trabajar, ¿no es cierto? Y a eso se apuntaba, desde lo económico, digamos. Había que estar sano y de la mejor manera sano, porque esto era una máquina de producir, donde los de abajo levantaban y donde se iba levantando el confort de la gente y donde los pobres dejaban de ser pobres, ¿no es cierto? Eh, a lo largo del tiempo sufrió muchos avatares, creció muchísimo la población, ¿no? Este hospital fue hecho acá este cuando esto no no era una zona que todavía no estaba urbanizada, o sea que en ningún momento se pensó demagógicamente, sino que ya se pensaba en ese momento este en en el crecimiento urbano y en lo que estos hospitales iban a tener que contener eh, a futuro, con modelos que trajeron de Europa en esa época. Por supuesto que ahora este es un hospital poco funcional porque cambió el diseño, ahora se hacen hospitales más chicos, con dos pisos, no con tantos ascensores. Sí, a nosotros cuando entramos, era una mini ciudad. Dijimos, mirá, porque claro. aparte desde la avenida no lo ves, tenés el edificio más grande claro. que da la avenida, pero para atrás hay un montón de pabellones. Sí, sí, también se hizo el Posadas en esa época, era un hospital gigante, también se hizo el hospital de clínicas. Y otro que está en Mataderos, que solamente funciona la planta baja, que está ciudad oculta el, el, hablamos hace unrato hospital un oculta tremendo, es igual a clínicas es un símil que se dejó de hacer porque cambió el gobierno no estas cosas que tenemos los argentinos que yo no sé a quién culpar pero aparte de culpar a los políticos y a los militares de la época creo que también nos tenemos que culpar un poco nosotros no es cierto porque no hemos dado batalla a tratar de sostener los logros para el pueblo no pero bueno eso ya está ahora Ahora es imposible funcionalizar eso porque es carísimo y eso va a terminar como Warnes, que terminaron metiéndole una bomba porque ya no... era para la época. Y en estos momentos es un hospital de alta complejidad, Carrillo lo diseñó para que entraran pacientes horizontales, o sea, a este hospital deberían ingresar pacientes no ambulatorios, digamos, los más complejos. Este, para eso se diseñó, pero sin embargo, bueno, a lo largo de la historia hubo una distorsión tan grande del sistema de salud, que este es un hospital que recibe todo tipo de pacientes, desde hace una semana que tenemos pacientes en la guardia que no podemos internar por falta de camas, porque bueno, concretamente no hay una articulación coherente del sistema de salud, lo que se había pensado en otra época, que ustedes vieron algo cuando estuvieron allá en el barrio de la Cárcoba y en la Inmaculada, Eh, hay centros de atención primaria, hay redes entre los hospitales, eh, que eso no está, desde la atención primaria hacia el hospital no está funcionando. En Martín básicamente los centros de salud están con muy pocos profesionales, o sea, se ha reducido ostensiblemente el número de profesionales. Entonces obviamente que la gente no va al centro de salud más cercano a su domicilio. Uh -huh. y si vos vas a ver al pediatra con tu chiquito enfermo y resulta que ese día el pediatra no está porque faltó, porque se enfermó, porque cerró. Eh, bueno va a venir acá que acá también se enferman los médicos pero tenemos 50 pediatras alguien lo va a atender entonces esta cosa de, de, de desorganización trae como consecuencia estas dificultades es ¿no? un hospital con muchísimos pacientes en todo momento que no le podemos dar internación y que por ahí tiene que estar 24 horas en la guardia esperando que se desarje una cama ¿no? tenés alguna estadística de eso de cuánta gente se, cuántos trabajadores por ejemplo hay acá en el hospital? En este hospital somos 1100 recursos humanos entre lo que son profesionales, técnicos, administrativos y personal de mantenimiento, limpieza, eh, lavado, cocido, etcétera. Ahí va, y por día pasan cuántos pacientes? Más o menos más 30? o menos 4000 pacientes por día circulan en este hospital. Oh, es una oh. cantidad realmente importante eh, donde hay mucha gente que viene atendiéndose. Sí, estamos estamos hablando de 80000 personas por mes. Por Exactamente. Exactamente. es Y considerando que hay tres hospitales acá en San Martín, porque está el Thompson, que es el hospital municipal, y el grano o sea, hay una buena capacidad instalada. Pero, por ejemplo, los pacientes ambulatorios, aquellas personas que pueden ir caminando a atenderse, tendrían que ir al centro de salud más cercano al domicilio. Sin embargo, el 25% solamente va a atenderse a los centros de salud. Y el resto, que es el 75%, Eh, se atiende en los hospitales directamente, una cosa que está al revés, digamos, no de lo que se diseñó originalmente. En la voz de Ricardo Smith, director del hospital Eva Perón, donde estamos haciendo hoy este ciudadca itinerante, hablando de salud tratando de analizar, digo, hay muchas preguntas muchas cosas para para tratar de conversar y de desentrañar, que obviamente no se van a terminar en este programa. Señor Correa. No, yo tenía una pregunta con respecto, a, para, para, para que nos desasne el doctor, porque yo pensaba, eh, eh, lo de hospital de agudos, eh, eh, de, ¿define el tipo de hospital o, o no o no tiene sí, que ver? Sí, ah. básicamente cuando nosotros hablamos de agudo este es un centro, cuando se relaciona con la palabra agudos está más directamente relacionado con el politrauma tenemos la capacidad instalada para asistir a todo tipo de paciente politraumatizado digamos, hay neurocirugía, hay tomógrafo computado, hay todo tipo de especialistas, una terapia intensiva de excelencia, este como que apuntamos a eso. Eh, por supuesto que todo tipo de agudos, pero hay pacientes agudos que podrían ser contenidos en otros hospitales, por ejemplo, respiratorios. Eh, acá hay que aprovechar la capacidad instalada de aquel que tiene agudos un accidente grave, grave o algún tipo de trauma, herida de bala, herida de arma blanca, algún tipo de lesión de ese tipo, porque este hospital está en condiciones de contenerlo y es con quienes mejor funciona. O sea, nuestros profesionales están entrenados para lo agudo, digamos. Uh -huh. ¿No? Este cosa que es una realidad y es una realidad este bastante compleja, ¿no? Cada vez hay más accidentes. Eh, porque hay un parque automotor gigante, entre otras cosas. Y aparte, bueno, la relación sociedad-violencia que se está dando es una realidad que, bueno, de alguna forma u otra la estamos viviendo acá en el hospital. ¿no? Hay una consulta que tiene que ver por ahí, uno peca de ignorante, pero la verdad digo es que todos estos temas no los está pensando permanentemente y, y, y si se quiere muchas veces, los temas cotidianos de, de charlas son los temas cotidianos que imponen los grandes medios de comunicación. Digo, al subir el trabajo en blanco en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, ¿ha bajado la cantidad de pacientes en los últimos años que han venido por acá? Digo, se supone que un trabajador en blanco tiene obra social, ¿no? Digo, va en ese sentido. No, no ha bajado porque el paciente con obra social... Eh, bueno, a ver, esto es un hospital público donde pueden estar al alcance de todos. Quienes tienen obra social, quienes no tienen, quienes tienen posibilidad de pagar un privado este un poco está relacionado con la confianza que la gente tiene con el hospital. Yo creo que ha aumentado porque justamente hay una movilidad ascendente y, y tiene más posibilidades de acceso la gente al hospital que antes. O sea Antes la realidad es que no podían ni llegar, o sea, no tenían ni plata para tomar un colectivo. Es como los cajeros electrónicos. este Yo antes iba a sacar plata a un cajero electrónico de un banco de mi sueldo y éramos tres. Ahora hay 20, 30, 50 personas este y muchos se molestan, pero esto está bárbaro, ¿no? Los que van a cobrar la Asignación Universal por Hijo que no es pavada de cosas o los que van a cobrar algunos de los planes este del gobierno. Eh, o sea que van y van a cobrar su plata, cosa que antes no lo hacían. Y en el hospital pasa eso, hay más demanda también porque está relacionado con que la gente tiene más posibilidades de acceder. Y por otro lado, la confianza. Y por otro lado, todo lo que hace la accidentología social, Aunque vos tengas médicos o la Trinidad, eh, si tenés la desgracia de chocar en alguna de las rutas de la provincia de Buenos Aires, el primero que resuelve esas cuestiones es el hospital público, porque el quien te rescata te va a llevar al hospital público, ya sea bombero, ya sea defensa civil, ya sea policía, claro. este, no después será derivado cuando se estabiliza, pero los hospitales públicos en el país gozan de muy buen prestigio en la República Argentina. Es la voz de Ricardo Smith, director del Hospital Eva Perón, donde estamos haciendo hoy Ciudad Quintilante. Vamos a poner un poquito de música, un ratito ahí para imaginar la cosa. Algo de Fito Páez para seguir mojándole la oreja a alguno y para que se sigan enojando. Y continuamos hablando acá con Ricardo Smith desde el Hospital Eva Perón en el partido General San Martín en la provincia de Buenos Aires. Ahí mientras escuchamos Gente Sin Swing de Fito Páez Del disco Ciudad Pobres Corazones allá lejos y hace tiempo cuando Fue el disco que cuando le mataron a las tías A Fito Páez lo criaron las tías Y él hace un disco que se llama Ciudad Pobres Corazones Un disco así, digamos, medianamente oscuro para lo que después fue toda la trayectoria de Fito Y entre eso estaba este tema Gente Sin Swing Ahí año, creo, 89, 90 88 89. 88, 89, por ahí, bien, continuamos aquí con el doctor Ricardo Smith, estamos en el hospital Eva Perón de la provincia de Buenos Aires Ahí está, yo le iba a preguntar, eh, porque hablamos un poco de el, el origen de este hospital y yo pensaba en ese en ese entramado social en el cual se pensaba en ese momento Llego eh, en el 2011, cómo está ese entramado social después de, del neoliberalismo, digamos, y y hoy eh, eso cómo se vive en el hospital, o sea, esto que vos mencionabas de, de la violencia, eh, la acidontología, cómo está en ese entramado social, cómo se recupera el paciente, o sea, se sabe hacia dónde a de dónde sale ese paciente, a dónde va. Sí, sí, por un lado están estas situaciones de violencia que son reales, por el otro lado yo creo que hay una reconstitución de lo que es el tejido social. Lo estoy viendo en estos últimos años hay mucho trabajo barrial hay mucha gente que está este, haciendo actividades que antes no hacía este tema de las cooperativas argentina trabaja de alguna manera es inclusive inclusiva cuando la gente trabaja este en fin ese es el valor más grande no decía el general pero gobernar es crear trabajo y la realidad es que gobernar es crear trabajo Este, y yo creo que eso está pasando, por supuesto que los tiempos de la sociedad son lentos, no, no es una cosa así de un día para otro, pero también hay situaciones relacionadas con chicos, adolescentes, eh, jóvenes, sobre todo acá en San Martín, complejas, muy relacionadas con hechos de violencia y eso, yo creo que hay sectores donde el Estado no está presente, y me refiero a la expresión mínima del Estado, por lo menos yo hablo de acá de esta zona, que es el caso del municipio de San Martín. Todo lo que está de la marca es para allá, este hace poco hubo una balacera ahí de unos chicos que descarreglaron un tren en Carcova y mataron a dos chicos, a su vez el día la mañana habían matado a un policía y después a los 20 días mataron unos chicos a otro chico con el arma que le habían sacado al policía. Y no es un tema de chicos y policías, o sea, porque es, es, esto es como la teoría los dos demonios, el chico delincuente drogadependiente y el policía gatillo fácil. ¿Y qué pasa con el Estado? El Estado tiene que asumir este algunas responsabilidades y poner plata donde correspondan. Si hay drogadependientes, hay muchísima gente recuperable nuestras promotoras trabajan mucho con eso pero hay un punto en que hay, tiene que haber equipos profesionales trabajando eso que es lo que no se da, lo que cuesta nos cuesta a los profesionales salir a la calle a trabajar con, con grupos vulnerables y eso bien, y ahí yo te pregunto digo, ¿cómo sería o cómo es la experiencia de ustedes de trabajar en la calle de salir con el hospital al barrio o, o esta gran ciudad, porque ya no podemos hablar de un barrio, lo que es digo, el partido de San Martín vienen miles y miles de personas ¿Cómo es salir a la calle para un profesional, para un médico y cómo es trabajar fuera del hospital? Para este hospital es difícil, si bien están todos acá consustanciados con lo que se viene haciendo con los promotores, porque hace más de 20 años que se está haciendo, es difícil porque esto es un hospital muy de especialistas, digamos. Acá el que viene a hacer la residencia y a capacitarse viene a hacer especialidades muy específicas, neurocirugía, cirugía vascular, eh, nefrología, infectología... Hay otros profesionales que se desarrollan, que son los médicos generalistas, que hacen residencia, que está muy relacionado con todo lo que es el trabajo de los centros de salud y barrial. No obstante, este todos los cursos que hemos hecho, he hecho de promotores, este se han sumado nuestros especialistas para darle charlas de distintas especialidades y realmente han sido muy bien acogidos en los barrios, y a su vez ellos se han sentido muy conformes, de lograr ese contacto con la gente común, que es lo que falta, ¿no? Para que la gente te cuente la problemática, porque aparte es la única que la sabe, ¿viste? Yo ¿No? veo sea, los grandes proyectos que se hacen a niveles este del Ministerio de Salud de Nación y qué sé yo, para resolver la problemática de este barrio que tiene tal problema con la desnutrición o con el HIV-SIDA y resulta que no tiene ni idea. Entonces hay un plan que se llama Plan Vida que manda leche a un barrio para los chicos de nutrido y resulta que ese barrio no tiene un solo chico de nutrido, por ejemplo, y no le manda preservativos y jeringas para hacer un trabajo de prevención con los chicos drogadependientes, por ejemplo. O sea, por eso es, ese desconocimiento del tipo de escritorio, de la tipa de escritorio, viste, que cobra un sueldo y diseña y lo bajan sin ver la realidad, este, sin escuchar. O sea, yo siempre digo, aquellos que pudimos hacer la facultad o tenemos alguna carrera o tenemos algún tipo de profesión o tecnicatura, este, que son los que tenemos el conocimiento, si el conocimiento no está compaginado, con, con no, no se mezcla con el sentido común, que es el de la gente, eh, bueno, el buen sentido, como decía Jaburetche, no el sentido común es el buen sentido, eh, no vamos a redondear nada, y en, y en muchos años el Estado se alejó muchísimo del pueblo, digamos, y de la necesidad del pueblo. O sea, como que no, no, se fueron rompiendo los canales de comunicación y se empezaron a restituir. Yo creo que a partir del 2003 eh, se empezaron a restituir progresivamente y eso tiene mucha relación con la política, digamos, a ver, concretamente, ¿no? Porque siempre eso se canaliza desde los barrios, en general, por agrupaciones políticas como eran, o sociales, etcétera, etcétera. Yo creo que la la, la la la intromisión, la fuerte intromisión de la juventud en la política, este me parece que eso está cambiando las cosas y están empezando a escuchar más las necesidades de la gente que antes. este Y, y como consecuencia, dando más respuesta. ¿no? Ahí está el doctor Ricardo Smith, estamos en el hospital, va a ver si ya se nos fue, la media hora... ¿Qué tenemos con el doctor Correa? Vamos a tener en un rato nomás, vamos a retomar ahora la ciudad de Buenos Aires y después vamos, sí, toda la última parte del programa, vamos a volver a hablar con él porque queremos hablar de, de los medicamentos genéricos, queremos hablar de, de lo que es el negocio de la salud en la Argentina que, que obviamente no lo vamos a poder abordar en un solo programa, pero hay cosas que por ahí está bueno que la gente común sepa, ¿no? algunos Algunas cositas que hacen las grandes empresas de salud que ven a la salud solamente como un negocio. Eso, en un rato nomás, nosotros vamos a los compromisos institucionales, estamos aquí en el Hospital Eva Perón del Partido General San Martín. El mundo está mueblado con maderas del Brasil, y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la Salgo. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací Yo pido que tu empresa se vaya de mi país Y así será de igual a igual Y así será de igual a igual Somos, Somos Sudaca, sudaca. See Somos Sudaca. Somos Sudaca. Bien, ahí continuamos con este Sudaca Itinerante. Estamos entrando ya en la segunda hora del programa. Se nos está pasando, pero así al corriendo este programa, señor Víctor Andrés Correa, vamos a recordar quiénes nos ayudan a hacer Sudaca Itinerante. Así es, ATE etcétera, y la Biblioteca Nacional. Ellos colaboran para que podamos hacer semanalmente este Sudaca itinerante. Exactamente. Estamos aquí en la dirección del Hospital Eva Perón del Partido de General San Martín. Acá, muy límite, ¿no? estamos muy sí, cómodos. Sí, hoy un lujo. O sea. No hay de qué quejarse. No, eh. no, no, ni y tengo frío. Acá, y tengo acá enfrente mío eh, dos cuadros. ¿no? Uno que es de la Fundación Eva Perón, este el acta de inauguración. ¿no? Uh -huh. de, de lo que fue este hospital y también la foto de, de perón visitando este hospital una foto obviamente en blanco y negro y en mi espalda a mi espalda había una pared sí donde hay un cuadrito de un cúter un, un, un cúter de eh, un, un, uno de esos que corta digamos no Así una es. navajita una navajita que hace eh, de recuerdo sí de la licitación Cuando se realizó el, el parte de este hospital. Exactamente, muy gracioso, ¿no? Nosotros entramos, veíamos los cuadros de Perón, de Eva Perón, está Belgrano, está San Martín, está el gobernador, ministros y una navaja. Y la navaja de la inauguración de las licitaciones en el hospital Bien. Vamos a retomar por un rato la ciudad de Buenos Aires, si le parece, nomás. Si le parece. No, vamos vamos a retomar. Se lo merece la ciudad, así que vamos a retomar. Recordemos que el 31 de julio eh, se define lo que va a ser la segunda vuelta en la ciudad de Buenos Aires entre el candidato oficial de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que va por su reelección, y eh, Daniel Filmus por el Frente para la Victoria. Exactamente, así es. Y nosotros vamos a escuchar ahora... A un viejo amigo, ahora está en Proyecto Sur, se llama Basilio, Basilio Sioutis. Salió electo eh, comunero, ¿no? En la comuna número 15 o 12, 12. 12, 12, Visurquiza. 12, 12, la zona de Visurquiza él va a ser un, uno de los nuevos comuneros y el análisis un poco eh, qué pasó en, en estas elecciones, qué es el avance de la derecha, qué significa. Se escucha medio mal, pues estaba ahí en un teléfono celular metido en algún sucucho seguramente, pero bueno, me parece interesante para para que lo escuchen, para que vean una persona que trabajó mucho, se conoce mucho con distintas organizaciones del barrio y están planificando mucho ante el resultado electoral, trabajar juntos con la gente de Aníbal Ibarra, con la agrupación La Cámpora, que también tiene ahí un comunero, con otra agrupación de Un poco la idea es decir, muchachos, en el barrio trabajamos todos juntos. Así que vamos a escuchar a, a Basilio Cioutis, ahí de la Comuna 12, en la Ciudad de Buenos Aires. Para nosotros, eh, que se votó el último domingo, eh, tiene una lectura que la dividimos en, en tres partes, si quiere. Primero, por un lado, este, vemos la necesidad de que trabajando por la unidad de los sectores populares, cosa que hasta ahora no se pudo hacer. Este, todas las cosas digamos que se podría es, trabajar mancomunadamente en temas específicos o en territorios también específicos, lo vemos como muy distanso. Eso, por un lado, este, lo vemos claramente. El segundo punto es que en los referentes eh, estrictamente eh, políticos vemos que hoy eh, ciudadanía este, espera de los partidos y de, los, y de las organizaciones algo que es muy básico y quizás nosotros desde alguna etapa más este, política lo vemos como demasiado rebuscado no veo por ejemplo en la zona donde yo trabajo que es la comuna 12 que el tema de eh, el hospital público o la, o la salud pública o, o la escuela pública tenga mucha injerencia en el en la población si sí, en cambio veo que hay más interés por temas como seguridad, que a nosotros, a nosotros nos cuesta abordar este tema porque la respuesta este, nuestra es un poco más estructural. Y, este, y por ejemplo, eh, el tema del medio ambiente. Que si profundizas por, el, por ejemplo, el tema de la basura, también se, la gente no quiere comprometerse en el tema de que ellos quieren tienen que ser pasadas, por ejemplo. Ellos tienen todo el paquete comprado. Y este muchacho me, que lo que hace es este, Macri, me parece que lo que hace es justamente simplificar la propuesta a, este, encubrirla, eh, para encubrirla no, para que no se vea su ineptitud. Bueno, en el caso mío, nosotros sabíamos, eh, como, como candidatos a la Comuna 12, el primer candidato del Movimiento Procetoso era la Comuna 12, a mí si me presentaban tres, que son los míos, que eran lo, lo, lo que veíamos. La, el primer escenario era la eh, ciudad ganada por Mauricio Macri, y encima... Eh, la comuna ganaba, hemos no dicho más, cosa le pasó. Nosotros en la 12 quedamos 4-2-1. Nosotros trabajamos con el Frente para la Victoria, de alguna manera, este, mancomunadamente con el primer candidato frente a la, de, de la Victoria. El segundo candidato frente a la Victoria es una persona que responde a un PCN. Cosa que se nos algún tipo de, de, de componencia en la parte, digamos, específicamente funcional cuando, cuando empecemos a trabajar en la comuna. El segundo escenario llegar a ganara Aspirmus, la firma ciudad, que puede ser ahora el segundo O sea, firmus en la ciudad y una comuna de eh, mayoría macrista. O sea que ese sería un escenario interesante para hacer política. Y después, el escenario que el otro pino ganaba la ciudad, que era realmente el, el escenario que nosotros iniciaba, ya o sea, que ganábamos la comuna también. Pero bueno, este, no, no, no, se da, no se dio eso. Que, que el firmus gane la ciudad y el macrismo este, gane la, como pasó la comuna. ¿no? Ahí estaríamos en un tema político bravo. Ahora, si Macri gana la ciudad, como pasó, ganó la Comuna 12... ...y nosotros vamos a estar en minoría... ...el escenario va a ser este... ...de combate, cuarto a cuarto... ...está pienso... ...bien... ...ahí, ahí, ahora se escucha así... ...ahí pasaba Basilio Ciautis... ...Comuna número 12... ...Ciudad de Buenos Aires Comunero, de Proyecto Sur... ...se escuchaba medio mal, pero nos parecía interesante... ...sobre todo... Porque tratar de escuchar la, las diversas voces Y un poco la idea de, de que el avance de, del macrismo Tanto en la comuna como en la ciudad Significa también que indudablemente van a tener que trabajar Con otros sectores políticos en ese en ese lugar Sí, eh, mencionaba ahí un, un tema el tema de la basura ¿no? Y decíamos, ¿qué tema, no? Para, para tratar en, en la ciudad eh, todo, todo un tema en sí mismo Eh, qué, qué importante y, y bueno, son cosas que a la campaña Como le, que le pasaron por el costado O sea, los temas eh, quizás más, importante más importantes de la ciudad Y yo le quiero decir una cosa No sé si usted se acuerda Las declaraciones de Macri hace Creo que fue apenas asumió O en la campaña electoral del 2007 Cuando él planteaba que los que que lo que tienen la basura son unos chorros. Sí. ¿No? Los que revuelven la basura son unos chorros porque los están sacando el gran negocio de la basura. Así en estos términos lo planteó. Sí, no, sí, no, no, sí, sí, sí, no estoy exagerando. No, no. Dijo chorro, dijo laderos. Pero digo, el concepto fue ese. ¿Eh? Es un gran negocio el tema de la basura. Es un gran negocio. Para los que discuten la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y si se creen que la Ciudad de Buenos Aires es más que este una ciudad autónoma es una provincia y casi una república, les recuerdo que toda la basura de la ciudad de Buenos Aires, que son toneladas y toneladas y toneladas, se van para el conurbano, uh -huh. donde viven los que invaden luego la ciudad de Buenos Aires. Sí, es, es interesante para plantearlo. Pero bueno, ahí está, es uno de los temas que eh, no se planteó como como era debido. Que podría, podría haber estado. Bien. Vamos a continuar escuchando gente que reflexiona sobre la ciudad de Buenos Aires. En este caso entrevistamos a otra comunera, Frente para la Victoria, agrupación La Cámpora, se llama Victoria Colombo. La conocimos hace mucho tiempo, pero estuvimos visitando el trabajo de ellos en la Villa 21-24 hace uno o dos meses, no me acuerdo muy bien. De paso decirles que muchos barrios de la zona sur eh, Macri no ganó. No es un dato menor, en las comunas ganó. Claro. Por la ejemplo, comuna recordemos que es para para aquellos que son eh, no son de la ciudad de Buenos Aires, abarca varios barrios, de, de la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Ella este pero lo que me comentó fue que en la Villa 21 24, en todas las escuelas de la Villa 21 24 en el total ganó ahí Daniel Filmus. Datos para tener en cuenta, después los vamos a seguir analizando. Ahora vamos a escuchar a Victoria Colombo, comunera de la comuna número cuatro integrante de la agrupación la cámpora bueno sin duda que a ver la, la, la diferencia dejó a, a muchos conmovidos ahora eso no quiere decir que no salgamos fuertemente para la segunda vuelta y para el kirillerismo ahora eh, el kirillerismo tiene una propuesta clara que es una ciudad que sea una ciudad más inclusiva, más igualitaria y con mayor equidad para todos, con una gestión donde... Este, apuntando a todos los sectores de la Ciudad de Buenos Aires y la propuesta del macrismo lo que no da cuenta es de que en estos cuatro años no hubo una gestión que justamente priorice a los distintos sectores ¿eh? y hablamos de todos los sectores de la Ciudad de Buenos Aires sectores medios, sectores más altos los sectores este populares y no bueno, hubo una gestión que garantice ni que incluya la educación la salud Eh, la vivienda entonces el triunfo del macrismo significa que por delante pueden llegar a haber cuatro años más donde no haya una construcción de una ciudad que, que esté garantizando eh, vivienda educación y salud para, para todos después Pensar un poco también cómo fue las elecciones en los distintos sectores de la Ciudad de Buenos Aires. Venían diciendo que en la zona sur eran los lugares donde estábamos más flojos y sin embargo las comunas del sur hicimos una muy buena elección eh, y el kirchnerismo hizo una muy buena elección en eh, comparación a lo que fue el 2007 y el 2009. Ahora eso obviamente no nos alcanza para poder llegar a ser gobierno en la ciudad y para poder garantizar que en los próximos cuatro años haya una gestión eh, que se marque en un proyecto nacional y popular. Bueno, primero hay que tener en cuenta que hay un porcentaje muy alto, que es el 27%, de personas que no fueron a votar, ¿no? Entonces, digo, también ahí hay un desafío de invitar al, al pueblo a que se exprese con, con el voto, porque es un porcentaje muy alto el que no, no expresó y eh, a través del voto el, el domingo el domingo pasado y, y después interpelar a, a aquellos que votaron a macri y justamente con con, con, la, con lo que no hizo macri no durante durante estos cuatro años eh, y también lo que hizo y que no está digamos no no, no va en sintonía con las propuestas que nosotros llevamos digo un, una una persona que lleva en su gestión, eh no nos tenemos que olvidar de lo de la UCEP, de la, UCEP la, la Policía Metropolitana y el Fino Palacios, que subejecutó el presupuesto de educación, que, que las bicisendas únicamente se hicieron para enriquecer a ciertas eh empresas que estaban eh, arregladas con el tema de la construcción. digo Esas son cosas que me parece que hay que poder darle visibilidad y que nosotros tenemos propuestas concretas, eh, el kirchnerismo en la ciudad tiene propuestas que para cada uno de los barrios que son concretas y lo que, uh, lo que hay que poder hacer también es difundirla y darle mayor conocimiento. Ahí pasaba la voz de Victoria Colombo, comunera de la Cámpora, analizando un poco qué es lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires y por qué el avance tan fuerte de un sector de la derecha, ¿se puede decir que de derecha? ¿O se van a ofender también porque uno les diga de derecha? Mm, puede ser. Bueno, vamos a decirlo. Sí. Hasta que se ofendan. Del avance de la derecha en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros vamos a poner un poco de música y en un rato tenemos más Alejandro Salvatierra desde Ciudad Oculta y también tenemos algunos números para compartir con los oyentes para tratar de entender este más históricamente, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las opciones, vamos a decirlo entre comillas, no de, no de derecha en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Con opciones de izquierda progresista de cómo ha sido la evolución del voto en los últimos años. Muy interesante lo que hizo Víctor Correa ahora Mándese un tanguito, Doña Paula Sotelo, dele. Mi Buenos Aires, querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas, no olvides. Farolito de la calle en que nací Fue el sentinela de mis promesas de amor Bajo su quieta lucecita yo la vi A mi pebeta luminosa como un sol Y hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver Ciudad porteña de mi único querer Oigo la queja de un bandoneón dentro del pecho pide rienda el corazón mi Buenos Aires tierra florida donde mi vida terminaré bajo tu amparo no hay desengaños vuelan los años se olvida el dolor en caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de Arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo ya volver a contemplar Aquellos ojos que acarician al mirar y en la cortada más maleva una canción dice su ruego de coraje y de pasión y una promesa de un suspirar borró una lágrima de pena que él canta en Buenos Aires que Quan tot jo no deuerga Don framas penats De olvidar Somos sudaka sudaka Somos sudaka Bien, ahí pasaba el señor Andrés Calamaro haciendo mi Buenos Aires, querido. Oigo la queja de un bandoneón, ¿no? Bueno, yo qué sé. Sí, en, entre otras quejas. Entre, otra, entre otras quejas. Bien, señor Víctor, Andrés Correa, seguimos con la Ciudad de Buenos Aires y usted tenía algo para contarnos. Hicimos un relevamiento de lo que fueron las elecciones desde, desde la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, Sí, aquella primera elección que en 1996 ganó De La Rúa, ¿se acuerda? Me acuerdo, parsoí De La Rúa con olivera A La Porta le ganaron. A La Porta a la Ibarra iba ¿Sí? que me, me asusta tener esa memoria <risa> que estoy demasiado viejo ¿sí? así es eh, en este en este caso eh, de la rúa la fórmula de la, de la rúa de olivera habían sacado el 39 90 de los votos sí 39 por se dice eh, la puerta ibarra habían sacado el 26,5 eh, tercero habían salido domínguez sí se acuerda Oh, topadora, <ríe> topadora. Así es. Había sacado el 18 y Belis eh, había sacado el 13% en esa elección. Domínguez ¿Cuánto me dijo? El 18. ¿Y Belis? El 13. Belis y Domínguez ideológicamente muy importantes. Exactamente. Aunque algún antiquinerista me va a decir que pues Belis fue parte del gobierno y todo eso, pero bueno, digo, podemos decir que en un voto parecido, ¿no? Casi en eh, 30. Exactamente. Por lo tanto digamos ahí tenemos como como vamos sacando como algunos algunos perfiles para ver cómo cómo se movó como movió, cómo movió en, los, eh, en estos tiempos el voto eh, electoral en la ciudad de buenos aires en el, en el 2000 en la elección del 2000 ibarra y felgueras sí secilia felgueras era era la fórmula frente a la fórmula ahí hubo una fuerte polarización frente a la fórmula de cáo y belis ¿Sí? ¿Recuerda? ¿Se acuerda? Eh, ahí Ibarra eh, obtuvo el 49,3%. Y eh, Cavallo y Vélez obtuvieron el 33,2%. La tercera fuerza eh, fue eh, Roy Cortiña ¿sí? y Castiñere de Dios, eh, que sacaron el 4,6%. O sea, polarizado bien bien fuerte eh, entre Ibarra y Cavallo. Así que 49 salsador en el 2000 eh, y 33 sacó cabos no digo para diferenciar esto estas dos posiciones eh, en el 2003 ibarra y tellerman obtienen el 33% de los votos en la primera vuelta eh, macri y, y bueno y su actual eh, jefe de gabinete Rodríguez larreta obtiene el 37 eh, eh por de los votos. ¿Sí? En esa en esa elección. Eh, Macri Macri gana en, en esa primera vuelta, 37 contra el 33% de, de Ibarra. ¿Sabe cuánto sacó Zamora en esa elección? Ahí me asombró, eh, dígalo. 12, ¿cómo com, 12,3, 660.000 votos. Parecido a lo que lo sacó Pino ahora. Exactamente, año 2003. Ahí Zamora hizo eh, esa elección. Eh, en segunda vuelta, Ibarra le gana a, a Macri obteniendo el 53% de los sufragios contra el 46% que saca la fórmula Macri-Rodriguez-Larreta y en el 2007 ya y macri y michetti obtienen el 45,7 en primera vuelta contra la fórmula film mujerer que sacan el 23,7 pero ahí eh, aparece una apareció digamos una tercera fuerza que en ese momento era el, el oficialismo si ¿sí? estamos hablando de tellerman y olivea que sacan el 20% de, de los votos en esa elección Eh, en la segunda vuelta Macri obtiene el 60% de los votos contra un 39% de la fórmula Filmus y Heller aquí algunos datos para tener en cuenta de cómo se viene gestando el voto hacia eh, cómo se viene eligiendo al jefe porteño algunos datos para tener en cuenta hay como algunos datos o indicios eh, de cierto voto o sea me parece que es eh, hay un voto que es como más cautivo pero hay un voto también que es bastante bastante volátil no que va a... y, y me parece que también de acuerdo a, a a lo que se viví, hay que también pensar lo que se lo que se está votando, ¿no? En cada momento, porque cada momento es un momento histórico distinto. Eh, no es lo mismo la elección en el 96 que en el 2000 y en el 2003. Claro. Exactamente. Bueno, yo le quiero decir una cosa, digo que, que los cálculos quizás así rápido cortito del PIB mientras usted estaba hablando que también tiene que ver con alguna de las cosas de lo que es una cuestión a veces económica, una cuestión de cómo analizar eh, en las comunas de Rivadavia, hacia el sur de la Ciudad de Buenos Aires, Macri, eh, 40%. T números redondos, uh -huh. 40 y pico. Maybe. Sí. 40%. eso fue el promedio. Quiere decir que para llegar a un 47%, en el total... Tuvo muchísimos o sea, más votos en la zona norte de la ciudad, sí, muchísimo Casi tiene que haber triplicado en votos en, en esa zona de norte. Exactamente, Digo, para tener en cuenta un poco algunas dimensiones, algunos comentarios, cosas que pasan. Bien, nosotros vamos a seguir analizando en la semana, vía Facebook, vía Twitter, la gente ahí se puede comunicar, puede mandar mensajes como lo hicieron en la semana, la gente se enoja, se alegra, yo qué sé, hay de todo. Vamos a los compromisos institucionales de cada una de las radios. nos quedo, Me quedo con los números de lo que usted dijo y digo y también para repensar muchas, pero muchas cosas de la Ciudad de Buenos Aires de los últimos años. Y en un rato volvemos con el señor que tiene nombre de economista, nombre y apellido economista. Así es. Con el señor Ricardo Smith, director del Hospital Eva Perón, aquí en el Partido General San Martín. Los Somos sudaca en La forma que Tony habló lo no encontré hipocresía y la historia que escribe la CIA Yo me la paso por las pelotas hasta mi barbelambre se nota y pasan balas todos los días y la violencia se pone fría y te espera Somos Sudaca. Bien, arrancamos el último bloque. Este Sudaca y Tienete nos quedan ahí unos veintipico de minutos por delante. Todavía vuelve a estar aquí en la mesa el doctor Smith, el director del hospital Eva Perón. Nosotros antes decimos que ahí... En varios Twitter que aparecieron, y Beatriz Ostrog, Betín Ostrog escribe ahí en el Facebook, dice Los globitos de colores no inundan en mi barrio, están en todas las esquinas. Habrán comprado con lo que le sacaron del presupuesto al Garrahan. Pregunta. Eh, 100 palitos le sacaron al Garrahan, ¿eh? Ojo al gol. Sí. No es poco. No, no es poco. Bien, eh, parece que están esforbolizados y haciendo una gran campaña mediática, inteligente. Aparte, por otro lado, la gente... Del pero. pero nosotros volvemos al Hospital Eva Perón, volvemos a hablar. Ah, también me olvidé, hay un amigo del subte, Ricardo Rubén, ¿no? Que está ahí escuchando el programa, mandó ahí mensajes, también le mandamos un saludo muy grande. Volvemos al Hospital Eva Perón, volvemos a hablar de salud y nos quedamos ahí fuera de micrófono con un dato que teníamos que era el 35% de lo que es el negocio de la salud ¿Se los lleva la producción de medicamentos o se los lleva el medicamento? ¿Es así, doctor? Exactamente. 35%. Es ¿no? muchísimo hablando, dinero. ¿Un tercio? Eh, un tercio. Y consideremos que también hay una gran parte que se la lleva también la tecnología, ¿no? en aparatología. Eh, de manera que probablemente se lleve más de un 20-25%, o sea que lo que queda es alrededor de menos de un 40% para lo que hace a eh, pago de sueldos del personal del equipo de salud y todo lo que es asistencia a las personas, o sea, es insuficiente para mi criterio. Conceptualmente podemos decir que, que la enfermedad de la gente es el gran negocio, Digo, la en la venta de medicamentos y la utilización de la aparatología la enfermedad es el gran negocio y lo que se rechaza por por tanto por esta industria como por la tecnología es lo que hace a la prevención y la promoción de la salud no conviene que la gente esté enferma es así de concreto real y duro no hace poco se aprobó una ley de producción de medicamentos nosotros este, estuvimos con la gente de la cátedra de Olvidra salud y derechos humanos capuano sí. Era Ajá. la persona a la cual entrevistamos. Se van a producir, aparentemente, por ley en la Argentina, medicamentos genéricos. El Estado eh, está habilitado para producir medicamentos genéricos. ¿Es así este específicamente? Es así, exactamente. Eh, hay municipios acá en el Conurbano que tienen su fabricación propia de medicamentos genéricos. Eh, y aparte, el Ministerio de Salud de la Nación eh, está instalado en todo el país, eh, con el programa remedial que se le distribuye a los centros de salud, a la sala de barriales, eh, medicamentos genéricos básicos para ser distribuidos entre la comunidad. Ahí está. Eh, yo le iba a preguntar con respecto a eh, qué pasaba con, con los jóvenes profesionales, los que se van integrando ¿sí? a al, al sistema eh, de salud eh, ¿cómo los ve o sea qué, qué inquietudes tienen ¿Qué, ¿Qué les pasa a los jóvenes profesionales tienen tienen posibilidad de insertarse eh, en, en la salud pueden trabajar o sea qué expectativas tienen antes se hablaba que, que se estudiaba y los médicos pensaban irse del país hoy en el 2011 de, de, qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de los jóvenes profesionales? Han vuelto muchos profesionales que se fueron allá por el 2001, 2002, eh, se volvieron a abrir las puertas, se, a, se volvió a abrir el aeropuerto y mucha gente ha regresado. Pasa que desde el punto de vista hospital, viéndolo desde el hospital, hay ciertas especialidades que de alguna forma, y dentro de las especialidades médicas, hay muy poca oferta de profesionales por ejemplo, aumentó mucho la oferta de profesionales en, en especialidades que usan mucha tecnología en aparatología, por ejemplo, todo lo que es diagnóstico por imágenes, todo lo que es eh, medicina nuclear, eh, quienes manejan estudios de complejidad eh, tecnológicamente de avanzada. Y por el otro lado, eh, hay muy poca oferta de médicos clínicos generales, por ejemplo, terapistas médicos, tanto terapista pediátricos como teraapista de adultos neonatólogos como que la, la, la juventud ha virado eh, y se ha dejado un poco de lado esto y tenemos dificultades por ejemplo en, en poder proveer al hospital de médicos clínicos en estos momentos porque no no hay no hay un no hay una oferta adecuada Eh... El médico ha sido muy maltratado en el caso del médico con respecto a los sueldos, etcétera, etcétera, y toda una serie de cuestiones. Y como que muchos han desestimado la la posibilidad de esta profesión. Lo mismo pasa con la enfermería, que sin embargo, y para poder captar eh, profesionales en la enfermería, el gobierno provincial instauró un programa desde hace dos años que se llama el programa Escuela de Enfermería de Eva Perón, donde se le presenta paga una beca de 800 pesos a aquellos que tienen intenciones de hacer esta carrera y eh, con eso se han logrado captar este, muchísimas personas para hacer la carrera de esta en enfermería, porque si no había un estímulo de ese tipo, cada vez este eh, teníamos menos oferta de, de profesionales de enfermería, ¿no? por ejemplo. Y con los bioquímicos pasa lo mismo, también hay dificultades en estos momentos, muchos este, se encarrilan hacia el privado donde los sueldos son eh, más sugestivos o, u otros tantos en este caso la investigación, ¿no? Y, y no muchos a lo asistencial en sí. Pero bueno, son realidades que habrá que tomar el toro por las astas y ver cómo se evalúa esto de alguna forma en base a necesidades del país y oferta en, en, en, en universitaria de estos profesionales, ¿no es cierto? Doctor, una planificación, digamos. Es el doctor Ricardo Smith, director del Hospital Eva Perón, aquí en el Partido de General San Martín. Eh, cuando usted contaba todo esto lo que es el negocio de la salud, todos estos algunos inconvenientes, digo, hoy, en los últimos años, digo, el Estado argentino, como Estado, digo es gobierno, pero también es Estado, ¿avanza un poco en solucionar estos problemas? ¿O realmente como política de Estado que necesita algo mucho más que un gobierno, eh, se complica? Digo mucho más que un gobierno porque, por ejemplo aprobar una ley como la de medicamentos necesariamente lo tienen que apoyar una gran parte de los partidos políticos que por lo menos están representados en el Congreso, digo, ¿cómo viene esa situación? este ¿avanzamos en soluciones o estamos resolviendo lo que hay y todavía no se puede avanzar en las soluciones más más fuertes, o sea, más complejas de este país? Acá en la provincia que es que lo que yo conozco y donde yo me desenvuelvo, el Ministerio de Salud tomó una decisión desde hace dos años que yo creo que es fundamental Eh, han desaparecido todos los profesionales contratados, o sea, todos los profesionales contratados fueron transformados en profesionales de, de planta permanente, digamos. O sea, que desapareció esto del empleo negro por el Estado, a mí me parece que eso es sustancial. El tema de la escuela de enfermería esta que comenté es una cosa, pero fundamental, ¿no? O sea, me parece que que... Lograr abastecer a los hospitales de recursos humanos de enfermería, que crónicamente siempre había faltantes, me parece que eso es, eh, creo yo, en salud, me parece que es re, realmente revolucionario. Y lo otro que ha hecho el Ministerio de Salud en estos últimos años es el reconocimiento este de eh, los trabajadores, este de, la, de los vecinos barriales que trabajan en salud, o sea, de los promotores de salud. Y hemos hecho se han hecho varios cursos del ministerio para homologar homologarlos darles una capacitación y avalarlos desde de, el estado no es cierto que era una cosa que siempre se desconocía eso me parece que esto esos tres ejes hablan de mucho otra cosa es la situación que yo planteo siempre respecto a lo que es la atención primaria de la salud eh, y los centros de salud y los centros de salud en manos de los municipios Este, realmente yo creo que es problemático. Yo creo que el proceso de descentralización, que empezó hace muchos años, eh, ni siquiera con Menem, empezó en la época de Alfonsín la descentralización. este Yo creo que vino encarada... este en, en, Cuando esto cae en un mundo liberal es eh, realmente más que descentralización, es desconcentración, es descentralizar para no darte la plata. Entonces... Eh, los hospitales y los centros de salud pasaron a estar o muchos hospitales y centros de salud pasaron a estar en manos del municipio pero a su vez del poder central no se le daba los recursos este entonces hoy pasa que por ahí eh, si a mí me preguntan este yo no no, no estoy de acuerdo de esta forma que eh, los centros de salud y algunos hospitales estén manejados por los municipios yo que, pienso que tendrían que tener una dependencia provincial e incluso nacional no Ahí está. Eh, yo pensaba en esto eh, que, que mencionaba recién el doctor que, que decía eh, sobre ese primer nivel de salud. O sea, hoy hoy en qué se está, digamos, eh, en, por lo menos eh, aquí en la provincia, ese, ese primer nivel de salud. Eh, ¿Se está, digamos, eh, más allá digamos de, de la foto de hoy? ¿Se está trabajando en, en, en poder eh, mejorarlo o se hacen eh, intentos medio de parches para para poder solucionarlo? Ahí hay un avance desde el Estado Nacional y del Estado Provincial con distintos programas, si bien la dependencia es de los municipios, pero hay un avance de programas que llegan directamente al municipio desde la Nación y de la Provincia, con recursos nacionales y provinciales. este Pasa que eh, yo creo que la organización debería estar en manos de el Estado provincial o del Estado nacional incluso, y no desde el Estado municipal, porque las experiencias son muy dispares. El caso de acá de San Martínez es que hay un déficit tremendo de profesionales este, de la salud en todo lo que son los centros de salud y la atención primaria. Hay otros distritos que no tanto, y hay algunos distritos que han buscado modelos este, tremendos, feroces, digamos arancelados, este, cerrados, expulsivos. Es el caso de Malvinas Argentina, ¿no? que realmente tiene una serie de aparatología tremenda. Sí. para ¿Yo? un de, de, para te interrumpa, pues yo me acuerdo nosotros hicimos el programa en Moreno, en el hospital de Moreno, y entonces la gente nos contaba que mucha gente de Malvinas Argentina iba a los hospitales públicos y a las clínicas públicas de, de la localidad de Moreno y a las de San Miguel, precisamente... Por esto, digo nada, disculpe que lo interrumpí, pero ahora... No no, me... no, no, no, pero está bien el ejemplo, sí, sí, sí. Eh, tienen dificultades a acceder al sistema de salud que es impresionante. Eh, Malvinas, que es un municipio eh, de clase media, media baja y pobre, tiene una estructura en salud que es de, no sé, de países del primer mundo, ¿no? Tienen esos, un par de robots de esos que operan a distancia, un centro de politrauma... Este, cirugía cardíaca, una cosa tremenda pero sin embargo no todos los pacientes acceden al sistema el tema de San Isidro es otro que viene de muy lejos que es un municipio cerrado al resto de la comunidad o sea, si yo vivo eh, del lado de San Martín a dos cuadras tengo un centro de salud este municipal de San Isidro, que es el que me queda más cerca simplemente por ser de San Martín y no acreditar domicilio en San Isidro, no soy atendido Y si voy al hospital de San Isidro, como nos pasa muchas veces, accidentado por algo grave y agudo, al día siguiente ya están llamando a este hospital diciéndome, mire, acá hay una persona internada de San Martín y, y tiene que, como se llama, lo tienen que recibir ustedes porque acá esto es San Isidro y es para la gente de San Isidro la estación, la atención. Y yo creo que esto es una nación, digamos, no es un conjunto de alcaldías este independientes que este realmente lamentable, ¿no? no no no no no no puede existir eso. Por eso sigo insistiendo que este tema de la salud es algo que es de incumbencia nacional o in, tal vez provincial por ahí, pero no no puede estar en manos en la situación en que está de los intendentes y, municipales. Y te pregunto, y cuando pasan estas cosas que son nada, no hace falta describirlas de, de ni ponerle un calificativo porque está clarísimo. No hay ningún este ninguna cuestión en en el Estado o en la justicia, que pueda este amparar esto y decirle, mire, señor director o gerente o lo que sea del hospital de San Isidro, usted esta persona la tiene que atender? O sea, ¿no hay ningún recurso legal para poder frenar ese, esos niveles de discriminación? El país, llamativamente, todavía no tiene una ley nacional de salud. este Creo que esto se está gestando, en algún momento se va a dar, pero no hay una ley nacional de salud. Este... El derecho constitucional que la gente tiene derecho a la, a la asistencia, este es una cosa um, muy flu, no es no está fuertemente en la Constitución Nacional este eh, detallado. O sea, falta esa ley nacional de salud donde uno pueda decir, porque el intendente de San Isidro dice, y lo que pasa es que como a mí no me dan plata y yo eh, sostengo la salud con la plata de los contribuyentes, si los contribuyentes son de San Isidro, entonces ellos merecen este, ¿cómo se llama? ser asistidos prioritariamente, digamos. Lo más grave es que los contribuyentes de San Isidro por ahí están conformes con esa postura, esto es el problema de estas cosas que pasan. O un centro de salud de acá, de Ballester, por ejemplo, que cobran un arancel, este entonces el pobre no puede acceder, o te vas a hacer una ecografía, te cobran 50 pesos, el pobre, por ejemplo, no puede acceder, pero para aquellos que están ahí, y esto es lo grave, están conformes en pagar 50 pesos y que no acceda a ese lugar este al, un pobre, por ejemplo, de José Alonso Suárez o de Calcóva. Pero también ahí está la responsabilidad del Estado en, en cambiar estas conciencias. Me hace acordar al muro ese que que ustedes no sé si recuerdan hizo San, San Isidro para separarlo de San Fernando y lo de San Isidro tan contento con separarlo, pero lo de San Fernando decía, "No, nosotros lo vamos a romper", porque bueno, decían lo mismo que yo, esto es un país, no es este la cosa que parece, qué sé yo, el, el muro de Berlín o el muro de Palestina donde se para una cosa loca, eso, ¿no? Este, realmente no, yo no puedo estar de acuerdo con eso, me parece tremendo. Sí, no, no me, me parecía, digamos, a, a modo de ir, de, como como de para ir redondeando un poco, eh, la, la necesidad... Eh, digamos que se hace bastante clara eh, al menos eh, en el discurso del doctor como esto de eh, que es necesario es preciso un estado que oriente y que planifique en salud eh, y, y digo ese estado que oriente y planifica ¿con quién con quién puede o sea con quién va a dialogar esta planificación y y, y, este, y esta orientación? y esto bueno, al, al diálogo eso y estas construcciones se tienen que dar este con toda la sociedad, digamos, ¿no? Realmente eh, porque si no hay quien de alguna forma u otra marque las necesidades y la problemática de la comunidad, este tampoco por el lado donde se construyen las grandes políticas pueden hacer las cosas bien, ¿no? Este es como como las calles, ¿no? Este como los caminos de hormigas, este Eh, no, el tipo que hace urbanismo entonces tiene que hacer una vereda, qué sé yo, y ve por donde la gente se mueve y la hace por donde la gente se mueve y no digamos por el lado que se le canta a él, o sea, primero observa cómo se mueve la gente y ahí es donde pone el recurso. Acá también, primero hay que observar cuál es la necesidad de la gente, ahí es donde hay que ir y actuar efectivamente, por eso hay que sentarse y escuchar, ¿no? Este ...y que toda la gente tenga derecho a manifestarse... ...acá se han armado muchos proyectos de salud con la gente... ...incluso cuando uno milita en política... ...siempre uno mete proyectos de salud... ...no importa el partido político que sea... ...pero pasa lo que pasa... ...cuando llega a las, a las altas instancias... este ...nada, ¿no? este Nadie lo lee, a nadie le interesa... este el, el, el, el, ...el sacrificio de la gente militante de base y de barrio... ...que se pone a escribir y a pensar cosas... Este, después eh, por algún motivo cuando llega donde tiene que llegar eh, da la máxima decisión no no le da ni bola no porque me imagino que también hay intereses cruzados no exactamente sí. sí. por supuesto este, tenemos que convenir que si bien no estamos dejando de a poco este, con mucha dificultad es un país capitalista dependiente por cuanto no, no esperemos este que más tan capitalista dependiente es que después de la crisis de 2001 se trató de unificar con el resto de América Latina, ¿no? De países pobres, ¿no? Entonces, después fuimos saliendo, pero uno sigue viendo lo que quedó de eso, ¿no? Yo veía el otro día que anduve por la Plaza de Mayo a la noche en la Catedral de Buenos Aires, en las tres grandes puertas de la Catedral, gente durmiendo, confrasada, ¿no? Una cosa que en las épocas jóvenes nuestras eso ni se pensaba, ¿no? o gente que duerme acá en la puerta del hospital en verano con un colchón, ¿no? Eso es lo que nos ha dejado eso, esa pobreza estructural que cuesta muchísimo levantar y que, o sea, como que siempre desde el poder central internacional se ha querido que nosotros nos igualemos al resto de los países, o tendría que ser al revés, el resto de los países se igualan al nuestro, que siempre fue un país realmente eh, que privilegiado por toda una serie de cuestiones con respecto a otros, ¿no? Doctor, eh, para ir finalizando, pues ya nos quedan poquitos minutos de programa, ¿es imposible soñar con una Argentina en los próximos tiempos, no muy lejanos, donde por lo menos la salud esté asegurada a, la, a las grandes mayorías? No, absolutamente. Yo creo que se va por el camino. Pero es obviamente hay intereses cruzados, esto es una construcción difícil, colectiva, donde va a haber que pelearse con, con, con muchos intereses la presidenta no sé cuánta plata dispuso ahora para este el hospital churruca por ejemplo que es un hospital policial pero bueno es parte de la comunidad que estaba muy venido a menos no y para el para distintos se han eh, inaugurado cuatro hospitales en estos últimos tiempos en la provincia en la inauguración del hospital más recursos humanos, es carísimo eso. O sea, que yo creo que se está poniendo energía en esto, pero es lento el proceso porque hay muchos intereses cruzados y, bueno, no estamos muy acostumbrados a la democracia, digamos, hemos pasado cosas que realmente nos han marcado, ¿no es cierto? Está claro. Sobre el final te quería preguntar algo que quizás lo no tendrán que haber hecho al principio, pero me quedé ahí picando. Cuando la gente está esperando 24 horas para atenderse, para internarse, eh, ¿qué le pasa por la cabeza y por el corazón al doctor que está ahí y que no tiene cómo resolverlo? ¿Sí? O sea, porque simplemente porque no hay lugar, o sea, no puede poner una persona encima de la otra. ¿Qué le pasa al profesional de la salud en esa situación? No hay espacio físico, lo único que queda ahí es abocarse al paciente que está ahí en espera, atenderlo como si estuviera internado, Y ahí se plantea otra dificultad, es que esa situación le quita espacio a aquellos que vienen a atenderse, porque no hay lugar donde atenderlos. Y a veces necesita tomar la decisión de habilitar algunas otras áreas del hospital y poder atender a la demanda externa que viene, ¿no? este Pero es cosa de todos los días. ¿sí? No, se se dio, pero al, al, desde a, a, al humano, tipo desde lo humano, ¿qué, ¿qué le pasa? digo Porque debe ser muy fuerte ¿no? tomar esa decisión y por ahí llega uno y, y tenés que decir, y, a ver, este está un poquito más complejo que el otro, ¿no? O sea, tiene que poner la balanza, debe yo me imagino Sí, nosotros estamos acostumbrados a manejar prioridades dentro del tema de salud, sobre todo en el tema de politrauma y eso cuando hay un gran accidente con muchísimos heridos siempre se hace una categorización rápida, para eso estamos frenados, por ejemplo, cuál es el que está más grave, cuál es el que está menos grave y cuál es el que no tiene ninguna chance ¿no? este, por ejemplo, es duro pero es así en este caso también se ve cuál es el que está más grave, cuál es el que está menos grave, cuál es el que tiene chance y cuál es el que no tiene chance. Pero esto que nosotros llamamos triage, ¿no es cierto?, es un entrenamiento propio del médico, sobre todo el médico de guardia. Eso no implica que esté angustiado trabajando, por supuesto, porque uno está sobredemandado, pero tiene la capacidad de poder discernir desde el punto de vista médico a ver a quién se prioriza y en otros casos quienes cuentan con obra social, con cobertura social, este eh, ...bueno, se trata de derivar a los lugares que tienen ...aunque a veces de muchas familias que no quieren... ...no se quieren que se atienda en este hospital... ...aunque tenga cobertura social, cosa que está bien, ¿no? Ahí está, cortito y al pie sobre el final... ...nos quedan dos minutos programa... ...ya suena la cortina para despedirnos... Eh, ...¿qué es lo que se viene en este hospital... ...o qué están pensando para para futuro? Y para futuro la nueva guardia... ...que es una obra estupenda... ...con plata del Ministerio de Infraestructura... acá de la provincia donde vamos a lograr unificar toda la guardia en un sector, porque ahora tenemos pediatría de un lado, la guardia de adultos de otro, la guardia de obstetricia y gineco en el cuarto piso. Ahí va a ser algo integral, este donde se va a dotar aparte de toda una serie de estructuras y contacto directo con distintos servicios del hospital relacionados con diagnóstico por imágenes radiología, tomografía computada. Va a ser algo revolucionario que está probado y ya... Tiene que empezar a hacerse porque ya en agosto se cumple el plazo de los 300 días este que había de Changuí para la empresa que ganó, así que estamos apuntando a eso. Va a llevar un año prácticamente la construcción de eso, pero va a cambiar totalmente la dinámica del hospital. Bien, era el, dicto, el doctor Ricardo Smith, director del hospital Eva Perón, aquí en el Partido General San Martín. Le agradecemos muchísimo. La cordialidad, las preguntas, la posibilidad de hacer un programa aquí en la dirección del hospital, este muy buena la visita y como siempre nos quedamos con ganas de preguntar un montón de cosas pero también aprendimos muchas cosas que, que hasta hoy no, no sabíamos así que le agradecemos mucho la, la verdad de esta posibilidad Gracias a ustedes, para nosotros es un placer, nos encanta y aparte están invitados cuando quieran venir, no por supuesto haganle cuenta que es su casa, gracias Ahí está, era el doctor Ricardo Smith, director del Hospital Eva Perón. Saludamos cortito y al pie rápido a todas las radios amigas donde sale Sudaca y tienen Tienenante. Así es, en Barracas Radiográfica, en Moreno, FM Moreno a la gente de Farco, a la gente de Cuartel Quinto en Moreno FM La Posta, en Montevideo a la gente de FM del Carmen. Hoy recibimos, saludamos por primera vez a la gente de Radio Asamblea ahí en Juan Bejusto y Corrientes y a quienes nos retransmiten. También vamos a saludar ahí a la gente Bajo Flores, FM Bajo Flores, a la gente de Quilmes FM compartiendo en La Plata Radio Estación Sur, en Ciudad Oculta Radio La Milagrosa, en Doc Sud Radio Tranquila, en Córdoba Ciudad Radio Revés, en Córdoba, pero monte maíz FM Radio Urbana. También saludamos a la gente de Radio Justicialista y a la gente de Chipolete y Río Negro, FM Mural. Bien, esto fue Sudaca Itinerante desde el Hospital Eva Perón, aquí en San Martín, provincia de Buenos Aires, pleno con Urbano Paulita Sotelo en la operación técnica, el señor Víctor Andrés Correa. Será hasta un nuevo Sudaca, seguiremos en la semana vía el Facebook, vía nuestro sitio web, analizando qué es lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, comentarios, opiniones, todo lo que habitualmente sucede en la web. Hasta la próxima. Será hasta un nuevo subac itinerante, la verdad que la pasamos muy, pero muy bien, aquí en el hospital Eva Perón. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo que es un viejo traicionero te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la Universidad a Arlabarera. Con la verdad prendida en una esquina igual que un farolito en la vereda el tiempo me somos sudaca